Nos encontramos aquí con Juan José Díaz, protagonista de la pelea con Martina Umada. Juan José Díaz que venía de visitante, a partir del tercer asalto comenzó la bisagra de combate. Fuiste total dominador del playbo. A partir de, los, de esos impactos al cuerpo y luego los cross al, al rostro de mano izquierda, ahí comenzaste a llevar todo el dominio. Sí, de verdad. que fue la clave? Sí, esa fue la clave. bueno, fui paciente, esperé que pase el round Y cuando metí ese, creo, de izquierda en el tercer round, ahí ya me di cuenta que ya empezó a respetar mi mano y ya cambió la pelea de un giro. Entonces, bueno, fui capaz de ir al frente y bancarme lo que sea. La gran diferencia fue la, la diferencia de continuidad que tenés vos. Vos tenés mucho continuidad, tuviste continuidad el año pasado. Martín Umada venía de seis meses en la actividad. ¿Puede ser esa una de las claves? Y mirá, yo te digo una cosa, el año pasado hice cuatro peleas en el año no sé si, no es, no es porque yo no, no me entreno no es porque, no sé sacaría no, no, no, no pagan lo que tienen que pagar no quieren pagar lo que tienen que pagar entonces por eso no peleamos pero yo estoy, con, yo estoy siempre en el gimnasio voy todos los días al gimnasio de la federación todos los días trato de hacer lo posible por estar ahí y bueno, yo me entreno, me entreno, me entreno hasta que tengo la oportunidad como me la dieron ahora y la supe aprovechar al máximo faltó poquito por el nocauto bueno, de lo noquean en el quinto round pero fue una pelea que bueno, a mí iba, me va ganando por punto ampliamente y como ya ya estaba enterado, yo, estaba, yo sabía que se moría, que no aguantaba el ritmo de pelea, entonces me le el cuerpo a cuerpo y el quinto roncho se derrumbó en la, en la esquina lo salí a buscar que lo puede derrumbar con un gancholígado. ¿Un rincón de quién está? ¿De qué no, no, no. persona se está compuesto? ¿Vos? Yo estoy en la Federación Argentina de voz, gracias a mi amigo Maxi, te quiero mucho amigo. Maxi Sosa, integrante de la Selección Nacional. Un gran amigo mío, Maximiliano Sosa. Un, muy, un gran amigo. En la federación. Bueno, me ayudó mucho Martín Rodríguez, me llenó el que hoy peleó con iba a pelear con Bruno Godoy, ustedes, bueno, no sé cómo salió, para me voy a enterar. Tuve eh, la, la ayuda de Hernán Carrizo guanteando, también um, Wester Junior también. Muy, muy, muy buenos tiradores. Y también me ha, me ha ayudado mucho eh, Cristian López. Um. Hoy, hoy viste 65 kilos. Vos estás habituado a dar 65 o das menos. No, no, no, no, no. no, no, no, no soy Walter. Me en Walter, por eso... Soy Welter y bueno, me, me cuesta la categoría, pero ahora me voy a aprovechar al máximo para cuidarme y para dar la categoría como tiene que ser. Y quiero la revancha por, título, por el título sudamericano. ¿Qué, ¿Qué pensás que influyó en esta pelea? ¿Por qué no se te dio el nocauto? No sé si viste al borde. No tuve al borde, pero el tercer round en varias oportunidades. Yo también, yo regule un poco también, no me se ve, porque eran ocho rounds y bueno, traté de que la pelea se al máximo y bueno, no sé, no vino, no cago, no cago bien solo. ¿Y el árbitro entró yo? ¿Qué pensás? No, el árbitro muy bueno, Estela, era muy, como se ve de... Dice caso en todo lo que me decía porque no quería que me cuente un poco. Aparte de la revancha con Martín Ahumada por el título sudamericano, ¿a qué rival tenés en vista? ¿A quién querés enfrentar? Lo, lo quiero a Bonani. Bonani. Bonani. Lo quiero a Bonani y Bonani no peleó con nadie. Yo quiero, lo quiero a Bonani. Bonani. Bonani. Victoria, Bonani. ¿Alguna otra alternativa a aportes Buenani y Ahumada? No, no, quiero a Bonani. Juan le agarteja a Muchas gracias por, por estar aquí en Campeones en el Ring. ¿Querés agradecer a tu familia? Quiero, quiero agradecer mucho a mi vieja, que Entonces, gracias a ella estoy donde estoy. Ella se, se rompe el lomo todos los días laburando para que a mí no me falte nada. Y hace lo posible para que yo esté en el gimnasio. Y, y vive, vive para mí y yo vivo para ella. ¿Querés mandar un saludo a, a la gente de tu barrio? Quiero mandar un saludo grande a los la gente de Libertad, la gente de Pau, de Merlo, toda la gente que me conoce, especialmente la gente de Colrep, que me ven ayudando de Amater, que siempre confío en mí. Y bueno, un saludo grande para esa gente, que la quiero mucho. Bueno, felicitaciones, Juan Díaz. Muchísimas gracias, Capo. Que tengan buena noche.